Queríamos repasar algunas de las actividades que se van a desarrollar en los eh, próximos días y por eso eh, convocamos a Ángela Cuellar desde la Municipalidad porque va a haber actividades en, eh, la, en la Plaza Seca eh, este eh, en, en los próximos días. Concretamente eh, mañana está previsto una serie de eh, actividades que se vienen desarrollando eh, día tras día. A ver si la tenemos ahí, Ángela, para que nos pueda contar eh, detalladamente de qué se tratan estas actividades que se desarrollan en la Plaza Seca. ¿Qué tal? Buen día, Ángela. Américo te saluda desde este lado. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Todo bien, todo bien, por suerte. Bueno, bueno, les cuento, sí. Sí, eh, como parte del verano cultural, que eh, está siendo tan bonito, eh, desde el equipo docente, con mi Nieto y Luis León, se programaron estas clases, eh, que son allí en la Excapilla, dentro de la Plaza Seca, sí. y eh, este jueves, ya empezamos ayer, vamos a tener otra oportunidad el jueves, a las 19.30, junto con Laura Segovia, que está a cargo del Museo Gardeliano, vamos a a recorrer, a conocer, y a las 20 arranca la clase. Uh -huh. Así que es para aquellos que quieran probar, que estén paseando por acá y se acuerden que a las 20 pueden estar allí, en calle Arriba, Davia, entre Mitre y Álvaro Barros, sí, sí. Eh, es... La entrada es gratuita, eh, vamos a estar más o menos desde las 19.30 hasta 21.30, Eh, con todo el equipo docente acompañando esta actividad. Uh -huh. ¿Y se hace una recorrida por el museo? ¿Cómo, cómo es eh, así para ir contándole y adelantándole a quienes asistan? La propuesta es, es eh, los que lo conocen, bueno, volver a refrescar que está bueno que que nos, va, que nos apropiemos y conozcamos cada uno de estos espacios, uh -huh. y recorrer y contar un poquito, que también es para eso este, va a estar Laura, Eh, y contarnos un poco sobre el Museo Gardeliano que es eh, el, el, el que tenemos acá en, en, en América del Sur, sería, ¿no es sí, cierto? Sí. Parece que no hay otro como este. Sí, sí. Eh, así que hay que aprovechar y, bueno, ya que está tan bonito el espacio, eh, poder acompañar, digamos, este recorrido con esta clase de tango. Uh -huh. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué deciden el jueves todos los que estén presentes Si se, se quedan con ganas de, de alguna otra clase, segurísimo que los profes programan para la semana que viene, porque está eh, el espacio muy bien, muy bonito, y la gente está como con muchas ganas de, de aprovechar, ¿no?, de tener esta actividad, así que vamos a ver. Porque ayer ya empezamos, viste que llovió, y sin embargo hubo bastante gente, uh -huh. ¿Y es necesario saber algo de tango, de baile, para ir o cualquier no, persona? No, no es necesario. No a Justamente ayer eh, Luis y Mimi eh, también aprovechaban para contarle eso a la gente. Hubo gente que pasó nada más y, y entró y se quedó. También están aquellos que son los fieles seguidores del tango que van a bailar y siempre algo más se aprende, ¿no? Claro. Eh, porque se comparte, nunca, nunca es haber parejo, digamos, las parejas, uh -huh. más allá de la redundancia, ¿No? Entonces hay que hay que probar cómo es el rol de la de la persona que guía, del que acompaña, eh, así que está muy bueno también, no es necesario saber y como para darte también un pantallazo de cómo podría ser. Uh -huh. Es más, ayer probamos algunos que no, no hemos bailado nunca y y está bueno por ahí tener otra experiencia en cuanto al movimiento y Y estar con, con el otro. Claro. Así que los invitamos a todos el jueves, mañana jueves, a partir de las 19.30. Eh, esta es una actividad desde de la Secretaría de Cultura, así que aprovechemos. ¿Se va a repetir la semana que viene? Ay, yo creo que se va a repetir, porque ayer estaban como con ganas de seguir un poquito más. Ajá. Bueno. Y si es así, ya les vamos a estar invitando de nuevo, porque seguro sería martes y jueves, como fue claro. la propuesta de esta semana. Está bien pero ya lo vamos a confirmar mañana mismo, que se juntan otra vez. Eh, y por supuesto, para que todos los que están escuchando y tengan ganas de ir, aunque sea a mirar, también lo pueden hacer. Y a conocer este espacio que está muy bonito. Muy bien. Eh, Angela, nos decías por, recién por, por interno eh, que eh, hay una actividad que estaba prevista para el viernes, pero se suspendió. Porque íbamos a, a cerrar, digamos, estas estas clases con una práctica, una práctica eh con música y demás, con, con un trío, pero una, algunas inconvenientes, así que vamos a tratar de reprogramar. Reprogramarlo, reprogramarlo. Quizá la semana nosotros, que nosotros desde hace ya varios años, en, eh, tanto en el Centro Cultural 2 como en el Camun hacemos habitualmente una vez por mes prácticas tangueras uh -huh. eh, la práctica ya es, es distinto a la clase no digamos en otra organización y allí ya se va a bailar eh, los profesores o quien musicaliza hace una selección de de temas como con un repertorio para ir llevando a la gente por distintas distintos lugares dentro claro. del tango no está bien entonces eh, por eso queríamos y cerrar estas clases con esa práctica, pero lo vamos a hacer en febrero, y ya les paso a contar que también arrancamos con, con las prácticas habituales, porque en los dos espacios eh, va mucha gente, y ya es como algo propio, no establecido. Claro. Bueno, Ángela, eh, la última, pero esta es para que invites esta tarde a Cuento y Tereré. ¡Ah, qué bueno! Sí. Dale, inv <risas> invitanos, porque esto va a ser hoy, 7 de la tarde. Eso va a ser a las 19 horas, eh, ya tenemos este, sería el séptimo año. Mm. Mira qué número lindo, el número 7, sí. eh, que arrancamos ahí en la librería. Y como también había gente que pedía eh, actividades para los niños, además de las que por allí ya están, eh, los cuentos siempre están presentes y además nos encanta hacerlo, así que los vamos a esperar No le pusimos cuentos que trae el viento, ¿eh? No. Porque estamos en vacaciones, entonces va a ser cuento y tereré. Uh -huh. bueno. <risa> es, es, es para toda la familia y desde todas las edades. Siempre van muy pequeños y más grandes también. Bueno, muchas gracias, Ángela. Muy amable, un gran abrazo. <risa> abrazo. La palabra de Ángela Cuellar, entonces, eh, dando detalles de lo que es la propuesta eh, del de tango, en la Plaza Seca, allí en la Manzana Histórica, ¿no? Y también, eh, sobre el final, invitando a un espectáculo que mmm, ella encabeza, Cuento y Tereré, esta tarde, en la Biblería librería Quijote, eh, a partir de las 7 de la tarde, para niños y adultes, dice la invitación.